Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.